y en muchos la otra oreja Hola, hola, damos comienzo al programa 455 de La Otro Oreja Un programa de radio con pocas palabras y mucha música Bueno, si lo dice Lara, ¿no? Está todo bien Aquí estamos Yo soy Lara Sí, sí, ya sé Y nuestro mail, otrooreja.gmail.com En el Facebook somos La Otro Oreja Hola Edu Nachman Hola Lara Este y sabes que le digo a Lara y a todos los oyentes, ¿no? Eh que hay radios que irradian esta emisión desde la Patagonia rebelde hasta los alrededores de Nueva York. Eh y emitido por supuesto desde Radio de la Azotea. En la locución está Liliana Dauna en Siquiquepezoa y, y Lara, por supuesto. Y en la operación quién está, Lara. En la operación Pablo Guso. Perfectamente, así está presentado este programa ¡Hola, abuelo! Hola, ¿y vos quién sos? ¡Me quiero, abuelo! ¡Me quiero! Yo también te quiero, pero... ¡De unas manchollas! Ah, perfectamente, estamos todo el plantel, pre todo el plantel presentado, ¿verdad? Eh, y hoy... ¡Sí! Perfectamente, y hoy tenemos un programa dedicado a la música rebelde del Perú, de Kenia, de Uganda y del más allá ¡Hola! la otra oreja latinoamericana. Y nos sigan temas del Perú. Eh realmente eh temas eh temas eh claro, muy lindos musicalmente, pero vamos a ver qué nos depara Que puede ser extendido a cualquier país, ¿no? Ya no regales ni patria. Despierta, peruano. Así se llama este tema que nos llega desde el Perú rebelde. Por los reglas. Ya no, ya no, carajo, ya no regale mi patria por cuatro centavos gano dueño de empresas y bancos junto a los grandes traficantes gente patria de sus madres chinos y leblos americanos dueño de empresas y bancos junto a los grandes porque mi pueblo muere de hambre tu dueño de cientos mineros oro y plata y cobre y uno un se anota ni mendos porque no za nada para mañana tu dueño de cientos mineros oro y plata y cobre yo no se anota ni mendos No queda nada para mañana ay No queda nada para mañana ay Ahora vamos a escuchar a Orlando Belispiza, que mmm, es oriundo de Baños del Inca, un hermoso un hermoso lugar del norte del Perú, eh Baños eh había hay aguas termales ahí y me eh, leyendo libros de historia, Garcilaso de la Vega, contaba de de los indígenas, ¿no? Que decía textualmente que eran tan sucios que se bañaban todos los días. No, haciendo un un parámetro de lo que es la higiene diaria y el placer por las aguas termales de Baño del Inca en Cajamarca, en el norte de Perú. Y ahora vamos a escuchar ¿Cuál es mi delito? Orlando Belis Pizas por la otra oreja. Hoy la realidad de nuestro gran país ocasiona tantas cosas que todos se quieren ir. A nadie ya le importa luchar por un futuro si el destino nos depara un futuro muy oscuro. Y nuestras esperanzas se van desvaneciendo y la corrupción cada día va creciendo. ¿Qué podemos esperar de una acción popular, de la APRA por delante o de unidad nacional? Dhe un trent independente, una izquierda unida, un etno cacerista que es tal vez un terrorista Es nuestra desgracia que tenemos que sufrir, soportar a todos ellos sin tener como salir Miren pues hermanos, así está nuestro país, condenado muchos siglos, muchos siglos a sufrir Muchos siglos a sufrir Hace unos días Niki se ir del país a buscar mejor futuro, un mejor por venir por medio de un amigo, un hermano de país. Le di todos mis ahorros por la visa pa salir, ya pasaron muchos días, nunca más lo he vuelto a ver, se fugó con mi dinero y no tengo con qué comer. Hoy solo me queda salir como ilegal, prefiero arriesgar mi vida que tener que soportar. Al actual gobierno, que es de lo peor Y a los muchos que vendrán de peor condición De peor condición De peor condición Hoy estoy aquí, en otro país Buscando un trabajo de lo que me venga a mí Pero todos me miran, todos me esquivan Hasta la policía, ya está que me vigila Ya me tienen rodeado, ya me quieren disparar, no sé ni mi delito, ya me quieren apresar. Señor policía, yo no hice nada. Yo soy peruano y llegué por la mañana. ¿A dónde me lleva? Ya no me volvé. ¿Cuál es mi delito, señor, por qué me encierra? Escuchen por favor, quiero ver la luz, que alguien me diga cuál es mi cruz. Y escuché la voz del policía. Es un peruano, que no le den salida, registren bien sus cosas, revisen la barriga, tal vez encuentren droga en bolsas o en pastillas. Miren pues hermanos, cómo nos marginan. Y me deportaron ese mismo día. Señores del gobierno que piensan solo en ustedes, que no les importa ni niños ni mujeres. Miren nuestra imagen cómo está destrozada en otros países nosotros somos la plaga gracias a los muy tres cabillanes gallinazos que a nuestra moral desquartizan por pedazo desquartizan por pedazo desquartizan por pedazo un día emocionado me senté a mirar nuestro fútbol peruano que me hizo vomitar pobre desahinchada Que tiene que soportar Derrota tras derrota sin poderla remediar Que no se dan cuenta de la realidad Si no cambian a todos nunca vamos a ganar Esta podredumbre nos va a acabar Esta argolla de mierda nunca se va a terminar Ya se cree en estrellas, ya se cree en Maradona no le han ganado a nadie y aun la hinchada los perdona y solo les importa pasar para la tele salir en un ampay en diario hinchas y su si quiere y poco les importa esos cuantos seguidores que esperan un milagro llegué algún día campeones y no dan oportunidad a chicos de talento puro yo sé que un día contendemos cambiar nuestro futuro cambiará nuestro futuro Para nuestro futuro hoy estoy aquí cantando esta canción tratando de contarles cuál es la razón por la que me avergüenzo de mi país y a nadie nos quiere por ser de aquí todo está podridio Ya no hay salida, hoy solo nos queda luchar por nuestras vidas Matan nuestros sentimientos, matan al nacionalismo Hoy solo es pasado la palabra patriotismo ¿Qué está pasando? ¿En qué vamos a acabar? Y si queda alguien honesto que venga a solucionar Y no dejen que muera nuestros sentimientos De ser buenos peruanos sin resentimientos No debemos permitir Que nos destruyan así, hagamos lo imposible para ponerle fin A esta delincuencia, a esta corrupción, a este canibalismo que nos causa horrores A toda esta mierda que no se lo vaya a fiesta, a esos hijos de puta, arruinémosle la fiesta Vamos a salir, hay que demostrar que no somos huevones, ya no nos van a engañar Vamos a las calles, hay que protestar y anda el mundo entero nuestra imagen cambiar nuestra imagen cambiar nuestra imagen cambiar y seguimos escuchando la música rebelde del Perú y y vamos a ir a a un problema del racismo muy grande que hay en Perú, ¿no? Con los afrodescendientes, los afroperuanos y hay una una señora Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra, una compositora, coreógrafa y diseñadora peruana, es considerada como una de las principales estudiosas y difusoras del arte afroperuano, hermana de Nicomedes Santa Cruz, gran poeta peruano, eh que Juan Palomino suele suele recitar un poema este sobre los hermanos latinoamericanos, ¿no? Eh bueno, pero vamos a escuchar a a Victoria Santa Cruz me gritaron negra. Victoria Santa Cruz por la otra oreja. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. Qué 7 años. No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.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 Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, y qué? Y qué? Negra, sí, negra soy, negra, negra, negra soy, negra, sí, negra soy, negra, negra, negra soy, yo y en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos Que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro! ¡Negro, al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! Sí, y avanzo segura. Al fin avanzo y espero. Al fin y bendijo el cielo porque quiso Dios que en Eduasabache fuera mi color y ya comprendí. Al fin ya tengo la llave. Negro, negro, negro, negro. Negro imos recorriendo el Perú, vamos a ir a un cantante y compositor que a los 16 años compuso su primer sencillo, Yo el loco se llamaba ese tema, con el que halló un refugio en la composición para dar vida a otros temas, ¿no? Como Hijo de la calle, Quiero un cambio. Eh, bueno, este este <coughs> filósofo, cantante y compositor Se llama Max Salvador Y vamos a escuchar de él Quiero cambio Max Salvador, del Perú Con la otra oreja La balada donde a la gente se engaña por doquier y la llenación de suren cambiar Ellos deciden ser padres del país el hambre del pueblo los lleva a gobernar pero el pobre sigue Que la ignorancia no pise este país, ni los con dedos graves de perman. Todos unidos empiece a sembrar principio y valores que nos han de servir y cosechar o en perder ni. y saludamos a Bibi Rabinovich, una queridísima amiga eh de Lima, del Perú. Este bueno, y a, a Marina también, una fotógrafa del Perú eh increíble, eh una fotógrafa de aquellas, ¿eh? Eh María ma, Marina. Eh bueno, vamos a escuchar ahora un poquito de rock, de rock peruano. Sí, para terminar esta página del del Perú eh para ir después a África, ¿no? Vamos a escuchar a ver si te suena eh, la palabra corrupción. Eh te suena, ¿no? La palabra corrupción, sí. Bueno, vamos a escuchar a los Tint Tops. El rock de la corrupción. Un homenaje a los reyes de la corrupción del Perú, ¿Eh? Nada más que del Perú, es el único país donde hay corrupción. Solo en un chinito, profesión rector, que un buen día dijo, ¡Me, me basta un tractor. Y subido en uno, le dijo a la gente, fuera tanto choro, yo así soy decente. Entonces el pueblo, siempre tan sensato, creyó en su discurso, y le dio el mandato, para que en once años, junto a su ciabés, nos levanten peso el vil japonés. El Perú, De mi amor es el pedu con sus colores es el país de las promesas y ahora quien nos clava mete y yo go cholito cual libertador otra vez el pueblo corrió al dictador Así Un mentiroso, borracho y ladrón Se hizo de la banda y, y empezó, empezó el juegón Cinco años de farra, whisky, mujerzuelas Ese fue el gobierno de esta sanguijuela Es el Perú De mis amores Es el Perú y era un muerto como el ave Frenix. y de nuevo el verbo de estigma encerrata hizo que a palacio volviera el pirata para cual su chacra rodeado de lacras haga el gran reparto con el tal barata pero como somos un país pensante nos quedaba el otro el menos brillante un torpe cachaco soberbo y un mandón dicen que en su casa era un mandilón y así se fue un lustro en que no avanzamos pero para coinar sforamo del peyù de mi s'amore Un brujo que llego apretado, un lider de lujo Aunque pocos días, con un clima bueno Yo jo li apotrido, pues cayu un moreno Esperar que el gringo enrumbe el camino O que se jubile y se va el bingo Es el Perú de mis amores Es el Perú saler algunos mensajes que nos eh, llegan eh en eh, que el Mij que está escuchando el programa eh, Gabriel Cabrejas dice eh Garcilaso de la Vega sí hacía llamad Inca porque quería heredad del imperio y era descendiente del Inca, no de los sucios indios pobres. El tal Orlando dice que los peruanos se quieren ir a Uruguay, no, está llena de argentino Gargas Eh temazo que acabo de escuchar, te mando un mensaje el comienzo porque después llego tarde y no me cabe todo. Tremendo programa, gracias Gabriel Cabrejas. Eh Matía dice con un dedo averiado estamos presentes, escuchando la otra oreja desde Roland, ¿no? Desde la carnicería, eh, se ven algunos frasquitos aquí en la foto que me manda. Eh Isa de La Plata, eh un abrazo grande, Sonia Cabral kil. Programa que viene vamos a pasar músicas eh de de Miguel Bilinski, un cordobés de la bulalle. Eh David Paoli, un fotógrafo muy buen fotógrafo de Buenos Aires también eh escuchando la otra oreja y hay varios varias varios y varias oyentes más. Está el Indio Berti desde eh, Desde el pueblito de Batán, Mercedes de Neuquén, eh Carmen Capdevila también de Neuquén, eh Lili del Gran Buenos Aires, Lilian también, bueno, Gladys Alistimunio también de una locutora y cantante muy buena, eh del sur también Alma, Alma te manda saludos desde el México, desde algún lugar de México, ¿no? Eh desde Castellar está eh Daniela dice abrazo gigante de Castellar del Rock de la corrupción es internacional. No, no, no, este no, es solamente es solamente en Perú, eh. No, no, no, es eh, exclusivo de Perú esto, ¿eh? ¿ah? Espera, pero Luis Domínguez también manda saludos. Eh, escuchando la otra oreja. Sí. Eh, perfectamente. Bueno, ¿qué decías, Río? ¡Está te mensajes! Bueno, entonces pasamos a una pausita y volvemos con la música rebelde de Kenia. Vas allá. Desde la otra oreja.